Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos de lo que nos llega desde Libia? Parece que muy compuso todo, pero en todo caso apunta, apunta bastante mal, ¿no? Hay mucho conflicto en esa zona, según todos los indicios, aunque no estén claros los diferentes extremos y concreción de los mismos. Sí, bueno, un poco lo que tú estabas comentando. Eh, al igual que otros gobiernos de la zona, para mantenerse en el poder, pues la estrategia que usan es la represión. Otra cosa es que el pueblo se acaba de darle la, darle la vuelta... ...y seguir adelante... ...de todas maneras, Libia no es diferente... ...que el resto de los países de la zona, vamos... ...es un espejo de lo que ha ocurrido en Túnez... ...en Egipto, en Yemen... ...y en todos los países, vamos... ...tiene bastante menos habitantes... Eh, ...por ejemplo, que Egipto... ...que bueno, es muy evidente, 80 millones tiene Egipto... Eh, ...pero tiene menos habitantes incluso también que, que Túnez... ...creo que Libia está en los 6 millones largos de habitantes... ...6 sí, y medio eh, parece que dice el, el último censo... ...mucha riqueza... Y bueno y luego también un sistema político diferente ¿no? de corte eh, aparentemente revolucionario parece que incluso han salido algunos de los partidarios de la llamada revolución verde a defender eh, a su presidente sí bueno en la historia de libia es eh, un poco diferente se puede parecer a la de Egipto con el nazerismo, solo que luego libia pues eh, de hoy día es uno de los aliados de occidente en realidad todos los gobiernos de, lo, de los países árabes son una parte del occidente, a veces son Como dice Occidente, gobiernos moderados central fundamentalismo, a veces son regímenes como el de, el de Libia, a veces son gobiernos fundamentalistas como el de Arabia Saudí o los Emiratos Árabes Unidos, que son aliados de Occidente, pero lo que, lo que comparten en común es el modelo económico. En realidad, a nivel político son distinta, dis, distintos títeres para servir a los mismos intereses, pero a nivel económico pues todos hacen las mismas políticas, aplicar los planes de ajuste estructural del Fondo Monetario. O sea que son distintas expresiones políticas pero de un mismo trasfondo económico y el, el gobierno de Libia no es muy diferente del de Egipto, el de Yemen o el de Arabia Saudí a la hora de aplicarlo en el modelo económico. Las noticias que están llegando desde, desde Libia en concreto, mmm, bueno, están apuntando muy en la línea de lo que ha pasado en Egipto, aunque sea de otra manera. Es decir, los disturbios que se están viviendo en Libia, a tenor de las referencias de agencias internacionales, ...que están siendo los más importantes hasta el momento, ¿no? Bueno, es difícil saber es difícil saber lo que está pasando... ...porque en Túnez ahora mismo sigue, sigue habiendo lucha... ...ahora mismo, aunque las, los, los sectores así más poderosos... ...con que se fuera Ben Ali ya se quedaron contentos... ...las masas de trabajadores siguen luchando... ...por conseguir un cambio real... ...y entonces ahora mismo no sabemos... ...de lo que está pasando ni en Túnez, ni en Egipto, ni en Libia... ...pero vamos, no sé si en Libia será más o menos... ...de lo que ahora mismo está pasando en Túnez... ...que ya no nos llega porque ahora mismo es cuando se está cuestionando ese gobierno de transición que al final es lo que está apoyando Occidente. El tema está complicado, no incluso parece que hasta en China, que nada tiene que ver con esto, ha habido un conato de de bueno revuelta popular menor, si se quiere, pero en todo caso de intentos, de manifestaciones para pedir cambios. Hombre, desde luego, lo que está pasando en los países árabes y de la zona, en realidad eh, va a tener su traducción en todo el mundo, al, del, hace mucho tiempo que los pueblos eran, no, han, no, no se han visto capaces de derrocar a gobiernos y, y, de, y de creerse ellos mismos, ellos motores de la historia. Entonces, al final, eh, yo confío, porque en realidad eso es una cosa esperanzadora, a pesar del, de lo, del sufrimiento que pueda generar, mayor es el sufrimiento que las cosas sigan igual. Entonces yo confío que esto sea una inspiración pues para el resto de los pueblos del mundo también. El hecho de que los pueblos árabes hayan dicho ya basta, y hayan decidido tomar las riens de su destino hoyye bien Gozál Martínez de la hidalga comité internacionalista quecarssco por atender esta llamada de popular y ascarsco es qué rega tu ella eh. agurbor Agur.